Por algunos minutos abrimos abrimos eh, abrimos que abrimos un espacio, sí si podría ser, abrimos un espacio, abrimos un paréntesis de toda esta realidad de la temporada, de los eventos, de los drones, de las cenas, de, de las actividades deportivas, de gente en la playa, del estacionamiento, del tránsito y nos vamos a otra realidad, bastante más compleja, porque nosotros nos quejamos de que el tránsito, que los autos, y que y que no hace mucho calor, y que hay muchas nubes, y que el tiempo no acompaña, pero ese tipo de problemas, comparados con lo que tiene la República Argentina, realmente es un chiste, ¿sí? Pero, pero, más allá de que estemos en enero y estemos con esta realidad nuestra, que hay veces que parece muy frívola también, podemos parar un minutito y mirar, mirar para el otro lado del Río de la Plata y tratar de entender en qué está Argentina en estos días. Y para eso, qué mejor que recibir en nuestros estudios a nuestro querido amigo Pablo Rodas. ¿Cómo se es que está, Pablo? Matea? Buenos días, como dice mi querida amiga Karina, a ti y a toda la audiencia. A ti y a toda la audiencia. Sí, ¿cómo están ustedes? Un placer. un placer. Muy, ¿Cómo están pasando? Muy bien, el tema les manda muchos saludos. Bueno, eh, pero Estamos muy, muy, muy... Como, bueno, esto es nuestra casa, Resulta, esta, es re, nuestra casa re, también, aunque sea con menos tiempo que la de Buenos Aires, pero... Básicamente nos, nos, eh, nos sentimos absolutamente en casa, de, con, con una diferencia enorme respecto, como vos lo planteas de lo que ocurre eh, cerquita acá enfrente. Uh -huh. es, eh, es, es, es totalmente, eh, absolutamente increíble la diferencia. No, te lo digo muchas veces Cuando llegamos acá al Uruguay Sentimos el aire distinto pues este, A mí me da la sensación Que como que hay demasiadas incertidumbres en Argentina Absolutamente Y no demasiadas Pero muchas certidumbres en Uruguay uh -huh. Como que ustedes vuelven a Argentina Y allá andan en, en, eh, este, en, en mareas de, de, de tempestad Prácticamente Y vienen acá y la bahía siempre está calma. Totalmente. Algo así. Total, totalmente. Es, eh, creo que lo dijimos la última vez, cuando estuvimos acá charlando, eh, lo dijimos con una reiteración de una palabrita. Argentina es impredictible, Uruguay uh -huh. es predictible. Uh -huh. Acá vos sabés, normalmente, salvo avatares impensables, qué podés esperar es absolutamente predictible, con las diferencias lógicas de lo que puede ocurrir en un devenir que nadie tiene asegurado, pero básicamente la Argentina goza, goza entre comillas, es un eufemismo, decir que es absolutamente impredictible. Te contaba una, una situación que sí. se me dio el otro día en un red pago estaba yo allí en la ventanilla y viene un señor y pregunta por tres empleados diferentes del cambio, ¿no? Sí. Y ninguno de los tres casualmente estaba, pero le pregunta muy amablemente la chica de, en qué lo puedo hacer. Y dice, no, yo vengo siempre y hablo con alguno de ellos para que me ajusten algún pesito de la cotización. Dice, ¿cuánto me das por el dólar? 40 pesos, le dijo la chica. Pero no puede ser. Hace un año vine, hice la misma pregunta, y me, me pagaron 40 pesos. ¿Cómo hace Uruguay para, para, para lograr que en un año el dólar valga siempre lo mismo. Es que la chica omitió decirle que Uruguay es un país sin inflación. Bueno, pero el hombre <risa> se asombraba, no se asombraba del precio alto del dólar, sino se asombraba de que en un año se fue con 40 dólares y volvió con 40, okay. con 40 pesos y volvió con 40 pesos. Mi, mira vos, Jorge, como decíamos, mmm, Uruguay es un país sin inflación. Ayer se publicó la noticia de la inflación de diciembre que se publica mensualmente en la Argentina. Por el INDEC, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que afortunadamente fue una de las pocas cosas no contaminadas por el gobierno kirchnerista. Lo, se mantuvo objetivo. Uh -huh. Bueno, ayer la inflación del, de, de, del mes de diciembre en Argentina fue del 25.4%. El mes, el mes y el año es récord en América Latina, es 211.4% el año. O sea, una cosa que valía 100 pesos hace un año, ahora vale 300. Para darte una idea, me contaba un amigo que en uno de los restaurantes de Nota, uno de los de Nota de, de Buenos Aires, no importa el nombre, eh que hacen cola incluso para ir a comer por, porque tiene repercusión internacional, un bife de chorizo vale 100.000 pesos, 100.000 pesos. Es decir que para nosotros, para los argentinos de pronto pensar que son 100.000 pesos, que son 100 dólares 100, o 90 dólares, depende de cómo te tomes el tipo de cambio, pero es una, una barbaridad para en general para cualquiera, un bife cien dólares es, es plata realmente. Plata, la verdad, que sí. ¿Cuánto valdría la vacantera, ¿No? Más bien, <risa> eh, más bien. Pero te digo, eh, sin embargo, eh, la gente lo paga y ya hay una distorsión absoluta, entre otras cosas. Eh, no producto de, de este gobierno, obviamente que ayer, anteayer cumplió un mes, simplemente un mes, de estarse acomodando las sillas y ver un poco qué dejaron los otros en los cajones. Eh, estamos en un sistema de destrucción total del sistema de, entre otras cosas, de muchos valores destruidos, institucionales, judiciales, sociales, pero fundamentalmente la destrucción del sistema económico. Se perdió el sistema de precios. No hay precio. Y eh, sobre todo esto por fuera de lo que puede aparecer como para el oyente un comentario técnico o frío, lo que supone es que un jubilado, un, una persona que está en los estratos más bajos del nivel salarial, ya está con serias dificultades para abastecerse de las necesidades básicas ya la gente no compra un kilo de tal cosa sino en vez de un kilo de papas, digo cualquier cosa dos papas y un tomate uh -huh. y esto no es una broma no es, una, no es un, una anécdota teórica es prácticamente lo que está ocurriendo por lo que trasunta en los reportajes de televisión todos los días en Buenos Aires eh, No obstante lo cual, Jorge, esto que puede parecer y que le puede sonar a mis amigos uruguayos un comentario, diría, pesimista o escéptico, yo tengo un dejo de esperanzado optimismo. ¿Por qué? Porque esto es consecuencia de lo que veníamos desde hace, no cuatro, sino ya muchos años, de gobiernos populistas que han destruido al país y especialmente a su sistema económico. Y de pronto lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina es dar vuelta de abajo para arriba, de arriba para abajo. Es decir, sacudir el tacho y poner todo patas para arriba para ver qué es lo que hay y qué es lo que se tiene que hacer. Y en este sentido, si querés, vamos un poco en cuanto a una enunciación de los temas, yo creo que hay tres hitos fundamentales en la acción de este gobierno, que aclaro una vez más, especialmente para mis amigos argentinos que conocen más la política de, local, eh, yo no lo voté de inicio a mi ley, yo voté a su rival eh, opuesto al kirchnerismo, obviamente, que era la eh, eh, candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich que ahora es suministra de seguridad. Pero obviamente eh, la alternativa, lo que había y lo que puede suponer que venga con una vuelta de tuerca fundamental eh, propuesta por mi ley, eh, no tenía ninguna duda. Y estoy absolutamente en la tesitura de apoyar este intento de cambio que sigue diciéndote también dentro de las posibilidades argentinas No es para nada seguro, pero es un poco, un poco menos impredictible, o te diría, por lo positivo, un poco más predictible quizás que lo que venía diciendo hasta ahora. Y hay tres hitos fundamentales en la acción en este momento del gobierno. En primer lugar, el discurso inicial por fuera del discurso en, histórico en la esplanada del Congreso de Miley cuando asume la presidencia donde retrata en 35 minutos el estado de, de destrozo con que encuentra el país ese mismo día o al día siguiente, ya no me acuerdo el ministro de economía sobre el pucho, ahí sin sin vacilar como eh, sin perder tiempo, lanza un discurso anunciando un montón de medidas. No esperaron 24 horas para que el ministro de Economía salga a decir un montón de cosas profundas, fundamentales. Segundo, consecuentemente con esos discursos, Milley lanza un DNU, que es un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que si no tiene expresa revocación del Congreso, tiene vigencia. En este momento está en absoluta vigencia, con una serie de medidas que... Uh, van en consonancia con ese dar vuelta la, la, el, el sexto y poner to, to, todos patas para arriba. Por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, la ley de alquileres que impedía los alquileres prácticamente porque tenía una ley que impedía que haya oferta de alquileres porque nadie quería alquilar porque era una ley estúpida, pero que destruyó el mercado de locaciones argentinas, eh, ya no tiene vigencia hay un montón de cosas que a partir del DNU ya están en funciones, ya eh, se han eh, bar barrido las distorsiones. Y la tercera es un paquete enorme de más de 600 de proyectos de ley, de 600 leyes que tienen que pasar por el Congreso, porque vos me podés preguntar por qué no fue por el DNU. No fue por el DNU porque por la Constitución hay ciertos temas que no pueden sino ser tratados por el Congreso. Por ejemplo, reformas políticas, leyes tributarias, etc. Este, este paquete de leyes está siendo tratado, me río, porque está siendo tratado por el Congreso por tres comisiones simultáneamente de diputados en este momento, que son más o menos 100 diputados en una sala de comisiones, que están recibiendo la información acelerada de los miembros del Poder Ejecutivo, en un Congreso que creo que el año pasado si sí, sancionó 10 leyes es mucho, que no hicieron absolutamente nada, y no solo el año pasado, sino los otros tampoco. O sea, están trabajando de 9 de la mañana a 9, 10 de la noche, los diputados, si sí, se quejan porque no pueden ir a comer, es decir, yo me río. Lo pusieron a trabajar. Y lo pusieron a trabajar, mira, y me, me río eh, quizás por por no lamentarme, no, diré, no yo no llorar porque aparte tienen que trabajar a revienta caballo, porque eh, mi ley con buen criterio, dispuso, eso sí es atributo del Poder Ejecutivo, que haya sesiones extraordinarias del Congreso por 30 días. Tiene que terminar todo durante este mes de enero. Por supuesto, se puede prorrogar, pero esto es un arbitrio tan, tanto del Poder Ejecutivo, porque el Congreso, constitucionalmente, tiene que sesionar a partir del primero de marzo recién. De modo tal que los, los diputados, por primera vez en muchos años, tienen que eh, trabajar. Eh, y esto, evidentemente, si vos me podés eh, preguntar eh, cuáles son las fuentes de inspiración de ese pensamiento ultraliberal y revolucionario, si se quiere, de, de mi ley, tiene, eh, para mi criterio, quizás dos fuentes de inspiración por fuera de las técnicas, obviamente que sabe aparentemente, yo no lo conozco personalmente, pero aparenta saber mucho de economía eh, mi, mi ley. es la primera vez que tenemos un presidente economista desde, desde yo diría desde el 1890 en que asume la presidencia de la república Carlos Pellegrini eh, y este dos fuentes filosófico económicas de inspiración que son uno, un, eh, un político militar chino de hace 2500 años que escribió el arte de la guerra y que dijo que el, el ejército tiene que ir enfilado, en punta, lo, leído, al, lo leíste, lo leído, sí, sí, hacia sí. el centro del opositor, para dividirlo, para en este momento no permitirle el abroquelamiento. Y lo mete en el centro y entonces lo abre como si fuera una manzana por la mitad. Y eso ya le hace perder contacto y lo desorienta. Y la segunda, evidentemente, lo hemos hablado eh, muchas veces eh, en, este, en estos espacios, es Maquiavelo. Maquiavelo que le decía al príncipe que todo lo malo que tiene que hacer un gobernante, lo tiene que hacer todo, enterito, todo y de entrada no dejar respirar al otro, y después va a ir haciendo las cosas eh, de alguna manera con, con más pasividad, con más parsimonia. Y esto es lo que hizo Milley, de alguna manera metió todo, metió todo, supongo que metió, si no todo buena parte de lo que se proponía, y con una alternativa adicional, no hay ninguna sorpresa, porque este es un presidente increíble como fenómeno político que logró el 56% de los votos en la última elección, el récord, eh, salvo alguna que yo no me acuerdo, pero que de hace muchos años que no hay un presidente que se elige con el 56% de los votos, diciendo todo lo que iba a hacer, pero no todo lo que iba a hacer prometiendo un sendero de rosas, diciendo todo lo que iba a hacer de lo negativo, de lo que tiene que hacer incluso como sufrimiento es como Churchill de alguna manera cuando asume la, el primer mini, el, la cartera de el primer ministro de, de Gran Bretaña que le promete, lo único que le puedo prometer al pueblo inglés es sangre, sudor y lágrimas, más o menos ley hizo algo parecido bien, vamos a hacer una pausa y después te pido que me digas eh, tu, tu reflexión sobre mientras todo esto sucede, todo esto en el congreso de enero, seguramente de febrero, mientras se, se da vuelta el tarro y se mira a ver todo lo que tiene adentro esto y lo otro, ¿qué puede ir haciendo esa gente que está comprando dos papas y, y, este, y dos tomates por día? ¿Cómo, cómo esa gente vive el mientras este proceso se da? Ya volvemos. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. Ahora, Sur Hacienda con red Pagos en Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad. Pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros y depósitos bancarios, y mucho más. Todo en Red Pagos. Consulte la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con el servicio de casa de cambio. Estacionamiento gratuito y vigilado. Ahora más servicios, más horario, más comodidad. En Sur Hacienda, de Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad. Lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Moutone cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio médico y enfermería a domicilio análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas teleconsultas llamanos al 4222 5353, interno 3 sanatorios en Maudone. Parte de tu familia. La capilla, flores y plantas. Siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este. Visitanos en 18 de julio y Doctor Ide. O llamando al 4222 3093 o al WhatsApp 095 120 414. Frecuencia abierta. Información confiable. Pablo, la consulta está hecha. Sí, mira, es una pregunta excelente, porque se la hace mucha gente. Y es la pregunta del millón, aunque de millón no tiene nada. Eh... Lo que puede ocurrir es algo que no ha ocurrido todavía a consecuencia que todos los anteriores gobiernos cuando llega el momento límite han tapado con soluciones de emergencia que no fueron tales sino que son las que condujeron a que la Argentina esté en estado terminal. Si vos eh, tomás un ejemplo en el tema de la medicina, un enfermo terminal que le van dando medicamento que no le resuelve el problema y que acelera su fin. Pero que en última instancia lo calma, lo ceda. Esto es lo que está, lo que ha ocurrido en la Argentina. Y en la Argentina van a venir momentos muy difíciles, y yo te voy a dar una eh, eh, palabra dura: va a haber hambre, como lo hay ya eh, asom eh, asomándose, y no hay posibilidades de mitigarlo en el fondo esto a profundidad, si no se atraviesa como una terapéutica también en un aspecto medicinal, una. Una terapéutica dura, difícil y dolorosa, porque es la única manera. Si no saneas el Estado, si no saneas la, la, la estructura del Estado como tal, eh, la Argentina definitivamente no sale, no sale de ninguna manera. Y uh, en este momento, la gran incógnita no es ya el aguante de esta situación dura que le que atraviesa la clase política, sino, como te digo siempre, ¿cuánto puede aguantar la población esta situación para hacerle insostenible el gobierno a Milei Por eso, de alguna manera, estamos en un momento donde yo te diría que estamos en lo que el inglés diría wait and see, esperar y ver. ¿Por qué? Porque se está... Por un lado, debatiendo en el Congreso las leyes fundamentales. Por otra parte, porque acaba de, de resolverse, eh, la prórroga, no la prórroga, pero sí el acuerdo con el Fondo Monetario por el cual van a venir. Argentina estaba en default total con el fondo, está viene estándolo desde hace mm, muchos años con el gobierno de, del peronismo. Eh, pero se logró un acuerdo de 4.700 millones de dólares. anteayer se ayer se, se, se anunció. Y se está debatiendo en el Congreso, ya te digo, si no logran en estos días eh, voltear el DNU, el DNU está en, en plena vigencia y ese paquete enorme de leyes que es la que va a conducir a la Argentina a una salida a su problemática económica. Y por otra parte, ese wait en sí de la clase política es esperando que uh, la población tenga la suficiente Paciencia, digamos así, aguante, no tengo otro término para decirlo, eh, porque esta es la única salida que tiene la Argentina. Volver a lo mismo, porque siempre, en, eh, vos viste que cuando uno analiza una situación, siempre que vos haces una afirmación positiva, tenés que ver la negativa. ¿Qué pasa si no se hace? Volvemos a lo mismo que es volver en la senda descendente, que no sé dónde está el fondo del pozo, pero que puede ocurrir. Cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Porque la Argentina está en una situación casi terminal. Y esto es así, radiografiado, con lo que yo te decía al principio. Argentina es el país de mayor inflación del mundo, del mundo, de América Latina. 211% en el año. Una cifra que es casi cómica para los uruguayos, por lo dramático. Uh -huh. De modo que. Eh, y, y tenemos no un mes. Porque diciembre fue 25, enero se prevé otro tanto, febrero si es que siguen bien las cosas bien, entre comillas, 18-20 y marzo 15, pero etcétera. O sea, tiene que pasar muchos meses, pero se tienen que dar los instrumentos como para que la Argentina pueda seguir caminando hacia adelante en la solución de sus problemas. Pablo, ha sido un gusto tenerte acá. Seguimos la conversación. Seguimos todos con buenos días. Por supuesto. Un disfrute, gusto. Un, disfrute el punto este. Disfrute un saludo puntuale. a los oyentes. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la